d tres minutos,、eh, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a continuar hablándoles de actualidad local y vamos prácticamente ya en la jornada de este viernes a abrir la agenda cultural y de ocio, porque vamos a hablarles sobre citas que se van a desarrollar este fin de semana. Y una de ellas es la que llega organizada por la Agrupación Musical Ubriqueños, concierto de marchas profesionales, como tradicionalmente se ofrece en n u esa t r localidad. Bueno, pues tenemos el concierto por parte de la Banda Municipal de Música, que ya pudimos escuchar el pasado sábado, y llega ahora Este sábado, el concierto de marchas procesionales a cargo de la agrupación musical o b r i q u e ñ a Y además será,、eh, un concierto con un carizo un tanto especial porque va a ir,、eh, dedicado a la memoria del difunto José Torro Doblas,、eh, que era director de la agrupación musical,、eh, de, de, Prado del Rey. Nosotros vamos a hablarles de este asunto y lo vamos a hacer con Antonio Chacón, con el director de la agrupación musical o b r i q u e ñ a Antonio, buenos días. b u e n o pues tenemos, como decíamos, el tradicional concierto de marchas procesionales que llega cada año por parte de la agrupación musical obriqueña y que en esta ocasión se ha programado para este sábado en la parroquia Nuestra Señora del Agua a partir de las nueve y cuarto. Y además es, como decíamos, un concierto un poco más especial porque、eh, está dedicado a la memoria de José Toro Doblas, ¿verdad? Sí,、eh, bueno, se va a dar este concierto y, bueno, es、eh, mayormente, pues, como últimamente, pues, bueno, viene. Nos viene acompañando una banda últimamente en los conciertos que estamos dando de, de, bueno, de Semana Santa. Este, vamos, este año pues bueno, hemos invitado a la banda del, de Nuestra Señora del Carmen de Prado de Rey.、Eh, los motivos también de, de verla invitado es mayormente por, la, vamos, por el fallecimiento de su director, que murió el día, el día 8 de diciembre,、eh, y darle un pequeño homenaje vamos、uh -huh. a la memoria de él. Eh, ya que bueno, ya que ya me tiré con él、eh, ...pues más de 15 años en bajo la dirección de él, fuera parte como yo en varios compañeros míos,、eh, ...bueno, pues lo más, lo más extrañable、eh, b u e n o darle un poquito de reconocimiento a, en a este n a e director, ya que también fue ...vamos, fue fundador e f u de la banda de Arco, fundador de la banda de Villa Martín, fundador de la banda de, de, del d e Bosque, la de s a r a de la Sierra. Y, como, y como, bueno, como menos la de Parado de Rey, n o que es la f r u c a y donde ha estado toda su vida, vamos. <coughs> y, y mayormente por darle un poquito de reconocimiento a Gabriel t o vamos Es una persona, entonces, que, una persona comprometida con la música, ¿no? Por lo que nos estás contando, ¿no?、Eh, ayudó a fundar muchísimas sí, tenía, bandas en toda la Sierra, así que una persona tenía comprometida. Bastante,、mm. Tenía bastante compilación, o s e a Aquí no ubrique, vamos, m y o r m e n t e porque tanto, vamos, te estoy hablando de, de la época mía, tanto de la época mía como, como la de los mayores, ¿no? Como, bueno, de los músicos mayores que estuvieron también tocando mucho con él. e era una persona que estaba bastante vinculada en el tema de la música en toda, vamos, en toda la Serranía, vamos, de aquí、uh -huh. de Cali. Pues、se le va a dar ese homenaje en el concierto de marchas profesionales que va a llegar este sábado en colaboración también con la banda de música Nuestra Señora del Carmen de Prado del Rey.、Eh, el concierto、eh, será, por tanto, ofrecido por, por los dos grupos de música, ¿no? Sí, no,、uh -huh. vamos, empezará como, vamos, como siempre: empezará、sí. en la banda de, vámonos, en de Prado del Rey、eh, y en el, en el segundo, en el. Bueno, en el En la segunda parte, pues tocaremos nosotros la p u c c i ó n musical. En、uh -huh. fin, y bueno, esperemos de que este concierto que, que sea un poco que le guste a la gente y、uh -huh. que sea de agrado. Claro. Pero, bueno,、sí. eh, cuéntanos qué es lo que habéis preparado para, para el concierto de mañana sábado.、Eh, un concierto formado por distintas piezas musicales que interpretará la banda de Prado del Rey y después la agrupación musical obriqueña. Cuéntanos qué es lo que bueno, se va pues, a ofrecer.、Eh, bueno, en primer lugar tocará la banda de Prado del Rey, que tocará, b u e n o tocará Virgen de la Paz. Eh, bueno, s e g u n d a tocará bueno, Madrugada Macarena, en tercera Virgen del Valle y bueno, cuarta p、pues, u en Amargura. en fin.、Eh, y segundo tocará en、eh, la agrupación、eh, que empezaremos con Econ,、eh, bueno, Reina del Museo en Jerusalén y bueno, Manacé con Triana. Y bueno, finalizando el acto, pues tocaremos las dos m a r c h a s las dos bandas tocaremos en consa, una m a r c h a bueno, bastante bonita y la tocaremos en conjunto, que es el acto mayormente y que,、no bueno, que mañana no se quedaremos.、Uh -huh. Un concierto formado por、eh, ocho, nueve piezas musicales, ¿verdad? Sí,、eh. Nueve piezas son, vamos, que vamos a tocar cuatro y cuatro y al、uh -huh. finalizar, pues bueno, tocaremos. Entocaremos la última en conjunto,、uh -huh. en la pieza ...en la pieza la c o n s a Que、eh, imagino que no ha sido ensayada previamente, ¿no? Por las dos bandas, ¿o sí? No, no,、uh -huh. no, la verdad que no. Pero bueno, yo creo que no haya ningún problema, de, vamos, tanto ...vamos, como ya la tocan ellos, nosotros también la tocamos, pues, claro. <coughs> pues bueno, que el director que la dirija,、eh, bueno, pues. En fijándose en el director no creo que haya ningún problema y, y, en fin, tampoco una marcha de proyección, pues bueno, van marcando los tambores, van marcando y no haya problema. Creo que no habrá problema ninguno para, para, para tocarla.、Uh -huh. la、eh, última pieza musical que se ofrecerá, como d e c í a m o s a conjunto, el resto del concierto, bueno, pues por una u otra agrupación,、eh, dará comienzo a las nueve y cuarto y tendrá una duración aproximada, siempre suele ser de una hora más o menos. No sé si ahora, como están las dos bandas, un poco más, ¿no? Mientras se prepara una u otra y demás. Sí, posiblemente dure algo más. También,、mm -hmm. bueno, el, el presentador ...vamos dirá unas palabras también con la memoria de, de Pepe Toro. Eh, una vez que finalicemos las dos bandas, el, el párraco Roberto también se ha ofrecido t a m b i é n ha decir unas palabras sobre, vamos, sobre el director, ya que también que lo conocía, tenía bastante vinculación con él, y quiere decir también unas palabras sobre él, y mayormente por el concierto, pues bueno lo normal que pueda durar, es que dure una hora, pues se pueda,、eh, bueno, se podrá un poco más, que dure hora y media, por el tema de, de presentación y todo el tema, puede durar un... Una hora y media, ¿no? Pero vamos, que no creo yo tampoco que, que dure mucho más.、Uh -huh. eh, y bueno, pues, además también podemos hablar, si te parece, ya no s o l o del concierto, sino de lo que va a ser la participación de la agrupación musical o b r i q u e ñ a en la Semana Santa o b r i q u e ñ a Y bueno, pues lo que se os viene encima ahora no se puede decir, porque la verdad es que es la época del año en la que las agrupaciones, las bandas de música, se puede decir que más trabajo tienen, más,、eh, bueno, pues, actuaciones tienen que llevar a cabo. Bueno, el, que mayormente, pues, como sabemos ya todo, que lo sabemos, y bueno, en Semana Santa, pues la verdad que, bueno, tienen la salida en tanto salir fuera como, como tocar aquí, ¿no?、Eh, y tenemos la, bueno, las actuaciones. Este año, el, el domingo de ramo, que no, que no vamos a ningún sitio, teníamos que ir a San Pedro, pero bueno, por circunstancias, ya el año pasado no pudimos ir porque tocábamos aquí,、eh, bueno, pues, en fin. Eh, el miércoles santo que, que acompañaremos al cautivo, el, el jueves que estaremos, que estaremos en San Pedro, Alcántara, el viernes estaremos ...en acompañando a la Virgen de los Dolores aquí en Ubrique y el domingo de, resur de resurrección que estaremos en San Pedro.、Eh, esos son los actos mayormente que tenemos ...vamos para la Semana Santa.、Uh -huh. eh. Y bueno, durante、eh, estas semanas también p r e v i a a lo que es el desarrollo de la misma. Pues ensayando y preparando、eh, el, todos los temas cofrades que ves a interpretar. Sí,、eh, bueno, ya llevamos, desde que prácticamente terminó Santa Cecilia, nos dedicamos enganzar ya piezas de v a m o Semana d s e Santa, porque es lo próximo que hay, ¿no?、Eh, bueno, fuera p a r t e también te digo que, bueno, tenemos los toros en Villalengua el día 5, el, el mismo día 5 tendremos que tocar en el p e r g ó n o sea que. e s t a m o s el día 5, estamos un poco c o í d o s ¿no?、Eh, con el tema de los toros、uh -huh. y el pregón.、Eh, bueno, los ensayos, pues ya tú sabes, o sea, una vez que pasa Santa Cecilia,、eh, pues nos dedicamos a los ensayos de, de Semana Santa. Y entre los ensayos de Semana Santa, pues,、eh, bueno, surgen como, te, como, como ha surgido ahora mismo lo de la corrida de toros que hay, ¿no? Pues, pues tienes que meter también en piezas pasadobles y cosas para... Para ir un poco alternando una cosa y otra, ¿no? y bueno, pues en fin, la cosa pues así va.、Uh -huh. ya, temas cofrades, que es lo que estáis preparando, alguna novedad este año que h a y á i s introducido en, dentro de, de esas piezas bueno, que estáis preparando.、Eh, s í bueno, nosotros vamos, que novedades, mayormente EICO es una marcha, bueno, para nosotros son todas nuevas,、uh -huh. que, no son, que no son marchas nuevas. Pero son todas、claro. nuevas.、Uh -huh. eh, bueno, es el, está la de, es la de Jerusalén, que, bueno, que, su, que su compositor bueno,、pues、me mandó sus marchas que tenía. Entre ellas hay una que ha ganado el primer premio de composición de, de Semana Santa. ¿no? De, eh, bueno, y la verdad, bueno, pero cuando me la llegó a mandar, pues la verdad fue un poco tarde: q u es e La Caída, se titula La Caída.、Eh, la verdad pues una marcha también la de jerusalén una marcha muy bonita y, y queríamos y queríamos permitido la caída pero bueno ya él el, el tiempo nos d e s a b a encima y no podíamos y no podíamos meter más piezas nuevas en el repertorio y la verdad que son marcha te digo tanto como e i c o bueno reina del museo que creo que todos la hemos excusado en a m a r e c en triana Que son marcas que la verdad que b、bueno, u están n e x c u s a d s y son bonitas, son marcas bastante bonitas.、Uh -huh, pues、eh, algunas de ellas vamos a poder escuchar, por tanto, en el concierto que se va a ofrecer mañana a las 9 y cuarto en la parroquia Nuestra Señora de la O. Mal día por el tiempo, por la lluvia, pero bueno,、eh, en, en la parroquia estamos a cubierto s mi problema, ¿no? no a、no, no. Sí, que, hombre,、eh, para no, moverse no, siempre es más complicado, ¿no? Si, si llueve, ahí, la gente、eh, cuesta más trabajo, pero bueno. Mm. Sí, sí, la verdad que sí, que bueno, que si, si el día fuese estado, o, o si fuese estado bueno, pues la verdad que, que la afluencia de público, bueno, pues sería, bueno, sería mayor, ¿no?、Mm. En, en el caso de que esté lloviendo, pues bueno. Pero vamos, yo siempre que, sin que, que vamos a dar un concierto, pues bueno, tengo la esperanza que, de que el público, eh, encen... Se encuentra en Acectí, la verdad, bueno, en este caso que viene la banda de, que de Prado de Rey, tengo constancia que la verdad que, que vendrá mucha gente de, vamos, de Prado de Rey,、claro. uh -huh. viendo por, el, vamos, por la afluencia de, de, de, que de gente que me, ha, que me ha llamado, que me ha, que me ha hablado.、Eh, también y o le han dado una publicidad al concierto bastante grande, ¿no? Porque ya que. ya que tanto corresponsal del diario Cádiz que me ha, que me ha estado llamando, tanto el、eh, Eco Radio, que no、uh -huh. sé dónde, pero Eco Radio, pues bueno, también me llama para, darme, bueno, para hacerme la entrevista,、eh, el Radio Guadalete y vende t lo mismo, o sea que hay una, que yo creo que va de b、bueno, u e n a afluencia de público,、uh -huh. o sea, bastante, bueno, bueno, bastante público por el tema de... De lo que se trata e l concierto, ¿no?、Uh -huh. A la memoria de, de Pepe Toro, o ¿no? o Claro.、Sí. Uh -huh. Bueno, pues hay que dar la cita entonces también para todos los ubriqueños que quieran acudir y disfrutar de la música y rendir homenaje también a、eh, José Toro Doblas,、eh, que, eh, bueno, pues a, a persona importante reconocida dentro del ámbito musical en la、eh, provincia de Cádiz y en nuestro entorno, en la zona de la Sierra. Concierto marchas a cargo de la agrupación musical música Nuestra Señora del Carmen profesionales de Señora Prado los cuarto, parroquia Señora banda Nuestra en Nuestra ubriqueña partir de de de de del de del Rey, a la la a Aho. y Pues muchísimas gracias a ustedes. ¿eh? Gracias, buenas tardes. Venga, muchas、pues、gracias. 12 y 5 minutos, vamos a hacer aquí una pausa en el tiempo de la actualidad local. Ahora enseguida llegarán secciones habituales de cada viernes, como el espacio de seguridad vial que le ofrecemos con otra escuela, los remedios.、Eh, y eso sí, vamos a quedarnos también con un apunte más que llega por parte de otro colectivo, la Asociación Amigos del Caballo y l a j a c a que quiere comunicar a todos los socios o a aquellos participantes que iban a concurrir en la concentración ecuestre que se iba a desarrollar este domingo, que debido a las condiciones meteorológicas queda aplazada esa concentración. Concentración ecuestre prevista, como decíamos, para este domingo y queda aplazada para el próximo domingo 13 de abril, para el domingo de Ramos, ahora cuando se lleva a cabo la concentración ecuestre por parte de la Asociación Amigos del Caballo Lajaca. y queda, por tanto, también ese apunte que volveremos a insistir en él para bueno pues que darle la mayor difusión posible. 12-6 minutos, una pausa y enseguida el espacio de seguridad vial de la mañana.